Ik had een Venezuela, maar ik se me Yo een viaje para Venezuela, maar ik se me Ahora me een que todo Venezuela, que va, lo coge la y lo condena. Hasta que me vaya a pasar, yo mejor me quedo tranquilo en mi tierra. A mí nunca me gusta de escondido, por eso es que no voy a Venezuela A mí nunca me gusta de escondido, por eso es que no voy a Venezuela Aquí me gano lo correspondido, estoy en mi patria y no en tierra ajena Con lo que me gano mantengo tengo mis hijos, yo tengo mis vicios y algo me queda Yo no me separo de mi nación, Órile para tierras extranjeras, yo no me separo de mi nación, Órile para tierras extranjeras, yo por la planta no tengo ambición, ya aquí también me ganó la moneda, es que pobre, pobre, donde quiera, que llega no importa que diario se gane un millón.